Bueno, me, me llamo Toribia López y estamos acá con la organización del Movimiento Justicia y Libertad. Somos de, del barrio de Aeropuerto, Villa Elvira, y bueno, venimos a, a apoyar a las compañeras y juntas para defender nuestros derechos como migrantes. ¿no? Eh, lo más importante que, que de lo que estamos hablando desde la semilla y bueno, que, que no nos puedan agarrar estos, las empresas y todo eso como para que nosotros podamos reproducirlo y poder así eh, generar nuestras propias semillas y cosecharlas. Entonces para que eso no se termine, bueno, es, es generar ¿no? que, que nosotras podamos reproducirlo en nuestras casas y para que bueno, lo, los grandes, las grandes empresas no nos vengan a, a acomodar un, un lavado de cerebro para, para que nos obliguen después a comprarlo. Entonces estamos acá todas las compañeras inmigrantes, paraguayos, bolivianos, peruanos y bueno, venimos a, a eso, a hacernos escuchar también a los demás que nosotros estamos presentes para defender los derechos que nos corresponden.